Bé, eh, bon dia a tothom i bueno, en primer lloc demanar-vos disculpes per al retras que hi ha hagut i ho sentim molt però estàvem reunits i, i bueno, ja sabeu el que passa però us demanem distances i disculpes Bueno, per fi eh, tenim aquí el nou director esportiu del Girona Futbol Club Mario Barrera com tots sabeu és, és, va néixer és hispano-argentí i va néixer a eh, el febrer del 1963 porta un currículum dintre del de que és el món del futbol com a jugador, com a tècnic, com a director esportiu i com a allò l'última estància va ser, i a ja la majoria ho heu vist com a jugador ha jugat el New, el New Wales Old Boys Douglas Aich, Atlético Hernándarias, Independiente d'Argentina Olímpic d'Avignon de França i Mallorca B també va entrenar l'Oriuela a l'època de què l'Orihuela estava segona B després de la temporada 2006 a la 2008 va estar eh, com a director esportiu en l'Elxe i bé, es, té un... l'especialitat li agrada molt fer debutar a gent jove que crec que nosaltres ens pot anar molt bé tot això i bueno, Mario, bienvenido a Gerona I, i ja està, després si voleu us passaré, podeu fer els pregs i preguntes amb ell tot el que li voleu preguntar i aquí el director general també, si cal que li podeu preguntar alguna cosa per a Muy bien, antes que nada, buenos días a todos antes de que me empiecen a preguntar, quiero decirles que me siento muy muy orgulloso de estar hoy eh, pasando a ser parte de este de este club vengo con muchísimas ganas de, de trabajar de sumar de aportar mi, mis conocimientos eh, para que para que el giroa eh, mejore en todos los aspectos eh, y bueno como dije desde el primer día que he llegado como le dije al, al míster no, en principio no vengo para hacer en principio y con y con total seguridad no vengo a hacer ninguna revolución simplemente vengo a sumar a intentar que el equipo sea más fuerte en todos los aspectos y bueno, para eso vamos a hacer un trabajo en conjunto muy grande tanto entre los directivos entre el consejo de administración el míster, los jugadores y yo por supuesto así que encantado de estar aquí ¿Tení preguntas? Sí, eh, primer objetivo, cuál es a corto plazo, porque el equipo está en una dinámica muy mala, no sé si, eh, aparte de tu nombramiento, pues eh, se tiene que ejecutar ya alguna cosa. Sí, bueno, eh, el objetivo inmediato es eh, tener una reunión con el entrenador, intentar darle soluciones a las carencias que él crea que pueda tener dentro de, del equipo, ayudarlo no solamente en eso sino también en otros aspectos que, que sé que, que al club y al equipo le hacen falta y, y bueno la prioridad es por supuesto es intentar salir de la situación que se encuentra el equipo y, y si hace falta reforzar en las posiciones que el míster crea conveniente y en las que nosotros creamos conveniente pues asegurar lo haremos O sea que el primer objetivo es reforzar al, al equipo y, y en segundo lugar se cuenta al 100% con el cuerpo técnico actual el, el primer objetivo, la prioridad, es eh, sumar, por lo tanto, es escuchar al entrenador, ver lo que él necesita, ver en qué condiciones está, si está a gusto, cosa que él ya me lo ha confirmado, por lo tanto, ahí no tengo ninguna duda, pero es eh, sumar, si, si el entrenador cree necesario que hay que reforzar al equipo, lo, lo haremos, y por lo que me pregunta si contamos con... ...con el míster, eh, yo creo que es la persona ideal para sacar esto adelante... ...porque es el, es el prácticamente quien quien ha hecho el equipo... ...junto con el director deportivo anterior... ...por lo tanto es el quien tiene que, que sacar el rendimiento... ...y nosotros creemos en él, por lo tanto no hay ninguna duda en este aspecto. preguntado por el resto del cuerpo técnico también? ¿O habrá algún cambio? No, en principio no, en principio eh, yo ya le digo... ...yo empecé a trabajar a partir de este momento... A partir de este momento yo empiezo a trabajar y a tomar decisiones, eh, eh, yo tendría que valorar, evaluar y, y consensuar cualquier tipo de decisiones con el Consejo de Administración, por lo tanto, eh, en principio, bueno, lo valoremos. No sé si has hablado ya, has dicho que tenías, te tenías que reunir con el entrenador. ¿Has hablado ya? ¿Te ha planteado ya las necesidades en cuanto a jugadores, posiciones concretas? Bueno, hemos tenido un, una primera toma de contacto que no es un no es una reunión formal. Hemos hablado de, de fútbol, hemos hablado del equipo, pero eh, no hemos hablado específicamente de, del aspecto eh, a, a reforzar o sobre la plantilla. Es un tema que vamos a, a tratar a partir de este momento. Nos centraremos, veremos la, lo que he dicho antes. Lo, lo que él necesita lo que él cree que necesita para el equipo nosotros también opinaremos porque para eso estamos y, y entre los dos con el consenso y del consejo de administración por, por supuesto pues intentaremos que, que reforzar el grupo reforzar el grupo cuando digo reforzar el grupo digo reforzar la plantilla, reforzar eh, el, el cuerpo técnico en cuanto a apoyo y, y reforzarnos nosotros eh, haciendo una piña para que el Girona salga de esta situación que estoy seguro que va a salir. ¿Alguna ha empurado todo el rato nosotros? ¿Se refiere a que va a venir más gente con usted a trabajar se refiere al Consejo de Administración? ¿Este empurado completamente con quién no, no, yo me refiero... Eh, por supuesto que yo no puedo venir solo aquí, eso es imposible. Yo no me puedo ocupar de todo en el, en el, en el apartado eh, de la dirección deportiva. Eh, yo estaba en el Elche tenía un, un grupo de trabajo. Eh, en cada zona del país tenía mi gente trabajando supuesto que esto al club no le va a costar ningún ningún dinero porque toda esta gente que yo tenía que era gente de fútbol eh, está, eh, tenían contratos por objetivos entonces eh, ellos no tenían sueldos ni lo van a tener por lo menos los que los que vengan conmigo eh, trabajaré con gente por supuesto son andalucía canarias esta zona también tenía el club sé que tiene ahora ...a Rivera trabajando, un chico que lo está haciendo bien... ...el entrador está contento con él... ...el Consejo de Administración está contento con él... ...por lo tanto es es una persona válida... ...una persona que va a continuar trabajando en el club... ...y bueno, yo tendré colaboradores... ...pero el que en este aspecto no, no tendrá ningún coste... ...económico para el club. Físicamente habrá alguien más aquí... ...es probable, es probable lo estamos valorando... ...tenemos que, que darle forma a, a esta idea... Pero sí es probable que, que se pueda incorporar alguna persona que todavía no no, no lo tenemos eh, concretado, pero sí lo, lo, lo vamos a valorar y lo vamos a hablar. ¿Y el mercado de jugadores actualmente está es muy amplio? Es, eh, ¿Se tendrá que esperar cuando se haga el, el mercado de invierno a reforzar el equipo? No necesariamente. Nosotros tenemos fichas libres y tenemos... Eh, tenemos otros aspectos que en los que podemos trabajar con libertad, pero lo que no queremos es eh, equivocarnos. Por lo tanto, sabemos que tenemos que ir sin pausa, pero sin prisa, por y, y vamos a intentar hilar fino para para que lo que venga eh, sea para sumar, para mejorar y no para para dejar las cosas como están. Runeo, sí, un momento. Eh, eh los dos radios que supuestamente es no, es que no están conectados aquí. Us va bé que parem i busquem alguna altra fórmula? Sí, bueno, no. perquè això, això la gravació és inservible per a vosaltres. Continuem. Us té una pregunta, Nes? Ah, sí, em uh, pregunto en tot cas al PUP, si sigui que el contesti, eh? Amb uh -huh. el tema aquest que aquí hi havia gent treballant amb ell uh, i han sonat dos noms de la Girola, completament, del fi i Antoni Soler que segueixen negociacions i en contactes no estan descartats per la pavó tal com ha comentat el Mario eh, ell ve a ser el, la punta de la piràmide de, de l'àrea esportiva a nivell tècnic i a partir d'aquí tocarà definir doncs Uh, quin serà l'equip que treballarà amb ell i ell serà qui intervindrà en aquesta presa de decisió no hi ha absolutament uh, ningú descartat de, de la gent amb el que s'ha parlat però en aquest moment doncs, el que farem serà, hem, hem, hem fet uh, el nomenament que entenem de la persona que ha de prendre les decisions importants i a partir d'aquí ell també triarà qui vulgui que treballi en el seu equip el consens s'ha allargat una mica hi ha alguna decisió que, que hagi de transcendir? bueno, doncs que avui presentem com a directe esportiva el Màrio Barrera a banda d'aquesta hem parlat de tres coses però no, no no són coses que hagin de transcendir i el retard en... que els jugadors sortissin a haver-te d'entrenar? Si But... has cosa? No, no, no, com bé sabeu eh, hem estat parlant una bona sona amb en Raúl Agné, si no, ja no hi ha en Raúl Agné no hi entreno per tant l'únic motiu del retard ha estat la llarga reunió que hem tingut per, bueno, per posar-nos una mica tots plegats al dia només era aquest ¿Unes preguntes? Una per a, per a Madrid uh, En la actualitat en les fiches que hi ha jugadores en paro susceptibles de ser fichados? ¿Que te el tono? Eh, perdón 100 segons Potser me la puc xocar si sí, en el mercado hay jugadores que, que se pueden fichar pero como dije anteriormente va a depender de las necesidades que el míster crea conveniente reforzar la, en las posiciones donde donde él cree que haya que, que reforzar y por supuesto que nosotros tenemos tenemos gente vista eh, en caso de que el de que él nos pida una posición en concreto eh, por supuesto que podemos reforzar eh, somos susceptibles a eso ¿Estaríamos hablando del mercado español o, o también...? No, eh, lógicamente, eh, nosotros, bueno, personalmente priorizo el mercado español, porque ahora mismo lo que Girona necesita son soluciones urgentes y no, no estamos para, o no, no sería conveniente, creo yo, eh, traer a alguien que tenga que tener un periodo de, de adaptación, aunque en el fútbol nunca se sabe. Eh, nosotros en lo posible intentaremos reforzar el equipo, si sí, el míster lo cree conveniente, con... ...con jugadores que estén en el mercado español, por supuesto. ¿Y su vinculación es hasta el final de temporada? O... Sí, bueno, nosotros hemos llevado un acuerdo para... ...en la que tenemos plena libertad. Yo estuve 10 temporadas en el Elche y va renovando año a año... ...y por lo tanto aquí no va a ser de, de diferente manera. Si aquí cuando terminemos la el periodo de, eh, contractual, tanto el club como yo estamos contentos, estamos satisfechos tanto del trabajo como del trato, pues lo prolongaremos y si no estamos eh, contentos, no estamos satisfechos en ese aspecto, pues cortaremos y quedaremos como amigo, como como tiene que ser. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿También? ¿También? Bé, pues, doncs, muchas gracias y perdóname el retraso de la